La lucha antifascista y antirracista tiene su espacio todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Grada Popular. Lo mejor del fútbol nacional e internacional, así como la música ska, rock y mestiza. Por Radio Rebelde 91.5 FM, la emisora comunitaria de Caracas.